Es lunes 7 de noviembre y esta semana, en lo meteorológicamente hablando, habrá importantes cambios. Comenzamos hoy como ayer, tendremos una máxima de 24 grados, pero la inestabilidad atmosférica podría venir a final de esta semana. Jueves, viernes, pueden aparecer por fin. ...las precipitaciones... ...en estos momentos el termómetro de Tele-Elche... ...indica 15,2 grados de temperatura... ...es una información... ...que tendremos en la previsión meteorológica... ...de Vicente Bordonado... ...y en cuanto a la crónica deportiva... ...pues el Elche Club de Fútbol... ...no levanta cabeza... ...no ha conseguido hasta el momento... ...ganar ni un solo partido, en una temporada... ...que comenzó con muchas expectativas... ...pero han ido desapareciendo... ...a medida que hemos visto... ...el poco acierto en los fichajes... ...la penosa pretemporada de Francisco... ...las primeras derrotas del equipo... ...los errores defensivos que continúan... ...y un propietario, cristian Braga-Mitsch... ...que ha mostrado poca sensibilidad... ...por las tradiciones de un club centenario... ...nos quitó el torneo Festa de Elche... ...y es difícil que desde Argentina... ...y con críticas a sus jugadores por redes sociales pueda mejorar la situación de su equipo Hoy les contaremos que el juzgado de Elche ha reclamado la extradición del asesino en serie recluido en un psiquiátrico de Rusia por otro crimen cometido en su país. El juzgado de instrucción número uno ha dictado auto de prisión por el crimen de la funcionaria del Palacio de Justicia cometido hace dos años en La Ola. Y hoy el Ayuntamiento entrega la, la candidatura al Ministerio de Política Territorial, un informe de 123 páginas para conseguir convertirse en sede de la Agencia Espacial Española. Se estima que en un mes el Consejo de Ministros dé a conocer la ciudad que ha escogido como sede para este organismo público. Más de medio millar de personas acudieron a la gala del Fester celebrada este sábado en el Hotel Huerto del Cura y en la que Tetleilch fue premiada por el trabajo que realiza desde 1987 para acercar las fiestas a la ciudadanía a través de sus directos y programas festeros. También ayer por la tarde se dio la bienvenida en el Salón de Plenos del Ayuntamiento... ...a los representantes de 40 universidades españolas, brasileñas y portuguesas... ...con motivo del encuentro de rectores de universidades del Grupo Tordesillas... ...que estarán debatiendo en Elche hasta mañana sobre ciencia. Un encuentro que se lleva a cabo con motivo del 25 aniversario de la Universidad Ilicitana. Y en la crónica deportiva, pues... Paco Gómez nos va a contar que el Elche sigue en un pozo sin fondo. El equipo de Almirón perdió 2 a 1 en su 2 a 1 en su visita frente al Valladolid y volvió a mostrar una inaceptable fragilidad defensiva. La glorieta con Rosmar y Alonso. Pues cuando pasan cuatro minutos de las 7 de la mañana, comenzamos. Hoy lunes es un día señalado para el Ayuntamiento de Elche porque se presenta la candidatura de la ciudad para albergar la sede de la Agencia Espacial Española. Son 123 folios redactados por los responsables de la empresa municipal pimesa que deberán convencer a la comisión consultiva del Ministerio de Política Territorial. El pasado viernes se formalizó con un pleno extraordinario el respaldo unánime de ...en el Pleno a la candidatura ilicitana... ...como sede de la Agencia Espacial Española... ...y un día antes se escenificó... ...con la presencia del Presidente del consell ...y la Consejera de Innovación... ...el apoyo del Gobierno valenciano... ...y de los agentes económicos y sociales de la provincia... ...el Presidente de la Confederación Empresarial Valenciana... ...Salvador Navarro... ...también firmó su apoyo a la iniciativa... ...que la definió... ...como una apuesta seria y decidida... ...que hace toda la comunidad valenciana con eh, la clave empresarial que tenemos en esta comunidad y evidentemente en Elche, en el sector espacial, porque tenemos empresas de referencia en clave nacional internacional y por tanto yo creo que es una apuesta seria, decidida, que hacemos toda la comunidad valenciana, no solo la provincia de Alicante y en este sentido eh, es un refuerzo que también la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana avale y a, se adhiera a esta Así que a partir de hoy comienza la cuenta atrás para conocer qué ciudad será elegida por el Gobierno de Sánchez. Se estima que el Consejo de Ministros haga pública la ciudad escogida en un mes, ya que la intención es poner en marcha la Agencia Espacial a finales del primer trimestre de 2023. Y por otro lado, ayer el Salón de Plenos acogió la bienvenida a un centenar de representantes de unas 40 universidades brasileñas, portuguesas y españolas, con motivo del XXI Encuentro de Rectores del Grupo Tordesillas. Hasta mañana martes se va a celebrar este foro académico hispanoluso, en el que un centenar de representantes van a debatir sobre el concepto de ciencia abierta como eje fundamental en el tránsito hacia un conocimiento accesible, global y democrático. La Universidad Miguel Hernández del Chacoge este encuentro coincidiendo con la celebración de su 25 aniversario. Escuchamos al rector Juan José Ruiz. Queremos que este encuentro creemos que este encuentro que se va a realizar en dos días apreados sirva para reflexionar para sensibilizarnos sobre la ciencia abierta que por fin podamos gracias a nuestras reflexiones extenderla en un ámbito más general y pueda llegar como un medio a toda la sociedad el que es el, el, la intención de la universidad el conocimiento que se desarrolla a que se convierta de verdad en ciencia abierta y pueda llegar a todas las partes de la sociedad para el beneficio mutuo. ...y la titular del juzgado de instrucción número 1 de Elche... ...ha acordado el ingreso en prisión provisional... ...comunicada y sin fianza del ciudadano ruso... ...identificado como presunto autor del crimen... ...de la funcionaria de los juzgados ilícitanos... ...cometido hace dos años en la olla... ...la magistrada ha remitido al Ministerio de Justicia... ...la solicitud de extradición del sospechoso... ...que actualmente se encuentra recluido... ...en un hospital psiquiátrico de Rusia para que pueda ser juzgado en España y ha dictado contra él una orden internacional de detención y entrega. Y es que el pasado viernes, al levantarse el secreto de sumario, la Guardia Civil y la Policía Nacional de Elche dieron a conocer los detalles de la investigación conjunta que han llevado a cabo para detener a este asesino en serio que mató en España al menos dos personas, a la funcionaria ilicitana mientras paseaba a su perro por la olla donde residía y a un agricultor en la localidad de Los Montesinos e intentó matar a otra mujer de la limpieza en Torrevieja, a quien acuchilló pero un vecino lo sorprendió y huyó, por lo que su víctima pudo sanar de las heridas. En su huida se recogieron imágenes del asesino que en junio de este año fueron difundidas al comprobar la Guardia Civil y Policía Nacional que el ADN del agresor estaba en varios crímenes sin resolver. La colaboración ciudadana fue clave porque pudieron identificarlo y localizarlo en un psiquiátrico ruso tras ser condenado y declarado enfermo mental por otro crimen cometido en su país. Sus allegados contaron a la policía que llevaba 15 años residiendo en España, que se volvió inestable y violento cuando regresó de Rusia tras cumplir dos años de servicio militar y que se enganchó a las drogas y al alcohol. Ahora el juzgado de instrucción, como hemos dicho, ha dictado su ingreso en prisión y esperará a que su petición de extradición sea resuelta para que se ha juzgado. Pues ayer la Asociación de Mujeres Vecinales mostró su satisfacción por resolver el crimen de la mujer funcionaria asesinada en La olla y ahora reclaman que se haga justicia en este caso, que el asesino en serie sea juzgado y condenado por este y otras muertes que haya podido cometer en nuestro país. Representantes de la asociación leyeron un manifiesto antes de entregar los premios de la carrera Mil Caminos Una Meta, que tuvo lugar ayer en Daimese y Derramador y que tiene como objetivo recaudar fondos para seguir con los talleres en los centros educativos para acabar con la violencia de género, una lacra que seguimos sufriendo en estos momentos. Ayer hay que sumar otra víctima más y lo peor, una mujer y su hija asesinadas por la pareja en Madrid. Reclamamos se haga por fin justicia para Alicia. No nos cansaremos de repetir que la violencia contra las mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas persistentes y devastadoras del mundo actual, que precisan de medidas contundentes de todas las administraciones, pero también de toda la sociedad para poder acabar con ellas. Y seguimos en la página de sucesos, porque en los controles policiales que se realizan en las pedanías eh, del candelch los agentes detuvieron a un hombre de 38 años, de nacionalidad serbia, por llevar en el maletero de su coche 16 kilos de hachís escondidos. También arrestaron a otras dos personas más en esos controles, una mujer y un hombre, por llevar diferentes sustancias estupefacientes en sus coches. Los controles se han establecido para prevenir los robos en el Kandelj. Además, la policía local detuvo el pasado 29 de octubre a un joven de 18 años por robar el bolso a una anciana con el método del tirón. La víctima estaba en la terraza de una cafetería en la avenida Ausia Smart cuando el presunto ladrón le sustrajo el bolso y huyó. Uno de los clientes salió tras él y logró recuperarlo tras tirarlo al suelo. Gracias a la descripción de los testigos, las patrullas localizaron al sospechoso en las inmediaciones de la avenida de Novelda. El hombre fue arrestado y trasladado a dependencias policiales. Y el viernes, además, el vuelco de un camión en la A7 provocó tres heridos sobre las dos y media de la tarde. Todas las víctimas fueron trasladadas al Hospital General. Uno de ellos, de 52 años, presentaba fracturas en el húmero y los otros dos, de 47 y 46, policontusiones. También el viernes, una mujer de 46 años fue atropellada por un turismo en la calle Blas Valero y trasladada al Hospital General. Pues salimos de esta página negra de sucesos... ...para continuar con un tema totalmente diferente... ...hablamos de la gala del Fester de este año... ...que se celebró el sábado, por la noche, en el Hotel Huerto del Cura, y que Teleelch fue uno de sus protagonistas al recibir el premio de la NID del Alba, una distinción con la que la gestora de festejos reconoce nuestro trabajo, el que realizamos desde 1987 para acercar las fiestas a toda la ciudadanía. Durante la gala, el alcalde reafirmó el compromiso del Ayuntamiento con el trabajo de las comisiones festeras y de la gestora, y avala todos los proyectos que sirvan para engrandecer las fiestas de Elche. Más de medio millar de invitados acudieron a esta gala nuestros aliados sumar nuestros esfuerzos da muy buenos resultados a todos a los festeros a las fiestas pero sobre todo sumar nuestros esfuerzos da muy buenos resultados a la ciudad por eso esta noche quiero reafirmar ante todos vosotros nuestro compromiso mi compromiso como alcalde con las fiestas con las comisiones de fiestas y, desde luego, con la gestora y con el trabajo que hace mi buen amigo Fernando. Y es momento de recordar lo más destacado de la Junta de Gobierno del pasado viernes. Se adjudicó el nuevo equipo de climatización de la Sala de Exposiciones de la Plaza de San Juan y la mejora de la accesibilidad... ...en 14 paradas del bus en el Parque Empresarial... ...además se dio luz verde al alquiler de maquinaria... ...con conductor destinada a la poda de árboles y huertos... ...y que va a servir de apoyo a las brigadas municipales... ...según el portavoz de la Junta Héctor Díez. Dando apoyo así a las brigadas municipales... ...con maquinaria externa alquilada... ...con un contrato permanente durante un periodo de cuatro años... ...y desde luego sin ninguna duda estamos convencidos de que esto va a permitir ser más eficaces y también poder planificar mejor el trabajo del Departamento de Parques y Jardines de cara a los próximos años. También se dio un paso más en la expropiación de terrenos para la construcción del futuro Palacio de Congresos en Altavix. La Junta Local aprobó la expropiación de dos parcelas más para ampliar la superficie. Los propietarios tienen ahora un plazo de 15 días para formular la oferta de venta de estas parcelas. Según el portavoz sector 10 se trata de un paso definitivo para hacer realidad un proyecto que va a posicionar a Elche en el mapa del turismo de congresos y que va a contribuir al desarrollo socioeconómico del municipio. Es decir, puede ser una venta por el importe fijado, pueden no estar de acuerdo en el caso de esas parcelas que se añade una posteriori, o sí, o pueden en este caso optar por la reserva de aprovechamiento. Esa es una decisión ya que tendrán que tomar los propietarios inmersos en este proceso de expropiación. Pero, como es lógico, la ley y el procedimiento tiene que contemplar todas las alternativas posibles. Y Caritas realizó el pasado viernes en la Plaza de Baix un gesto solidario para dar visibilidad a las personas sin hogar. A raíz de la pandemia ha aumentado tanto la demanda de los servicios como el perfil de las personas que acuden a Caritas. Es una noticia que hoy nos cuenta Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ross. En el año 2021 Caritas Atendió en Elcha 585 personas sin hogar. Allí les acogen, acompañan, les dotan de información y les alimentan y proveen de ropa e higiene, entre muchas otras cosas. La organización ha realizado una campaña de sensibilización hacia estas personas sin hogar para concienciar de su vulnerabilidad y reivindicar el derecho a una vivienda digna. El pasado viernes, en la Plaza de Valls, Cáritas organizó un gesto solidario y la lectura de un manifiesto en el que participaron personas sin hogar y ciudadanos de a pie para recordar que acabar con esta problemática es urgente. A diario en Elche atienden a unas 40 personas en su centro de acogida, aunque de sus servicios se benefician muchas personas más. La pandemia ha agudizado la demanda de los servicios de Cáritas y ha ampliado el perfil de las personas demandantes. Además, Para experimentar lo que sufren estas personas, Caritas ha organizado una noche, la de los jueves 10 de noviembre, en la Plaza de Santa Isabel, donde todo aquel que quiera podrá experimentar por una madrugada lo que es dormir en la calle y todos los peligros a los que se enfrentan estas personas a diario. Escuchamos al coordinador de Caritas, Rubén Gomariz. El día de hoy lo que es en el centro de acogida eh, sí que aproximadamente a cabo al día atendemos a unas 40 personas que están dentro del centro eh, por otro lado sí que de manera eh, externa se sigue bueno atendemos a bastante gente que pasa el día o ya utilizando el servicio nuestro eh, de, de espacio personal de higiene ...que es, el, lo conocemos como el espacio de ducha... ...donde viene gente que, que bueno, que está en, en calle... Eh, ...ducha, desayuna, lo atendemos un poquito a ver si... ...cómo van, si sus necesidades básicas más o menos están un poquito cubiertas". Y la Fundación Conciencia te ha firmado un convenio de 70.000 euros con el Ayuntamiento para la puesta en marcha de viviendas sociales para familias en situación de vulnerabilidad. El objetivo es habilitar tres locales comerciales en la calle Alferezco Sidó para convertirlos en seis viviendas sociales y ofrecer soluciones de habitabilidad de forma temporal. También la Junta de Local de Gobierno del viernes aprobó una nueva convocatoria de ayudas asistenciales educativas para este curso. Una partida de 75.000 euros para ayudar a las familias en la compra de material escolar, actividades extraescolares y lúdicas en los colegios. Y seguimos con más asuntos municipales. El Partido Popular con las críticas de la oposición porque ha puesto sobre la mesa el malestar de vecinos en la avenida de Novelda por la supresión de plazas de aparcamiento como consecuencia de las obras de ampliación del carril bus en esta zona. Según la Edil, Inma Mora, el Gobierno local no ha ofrecido ningún tipo de alternativa a los vecinos que aparcan sus vehículos en esta calle. Eliminación de plazas de aparcamiento que sumadas a las ya llevadas a cabo en la calle Olegario de Marcos Seller hacen que en el barrio de Carrús sea imposible poder buscar aparcamiento y donde los vecinos ya se están movilizando en contra del señor Carlos González y del Partido Socialista. La única inversión que este equipo de gobierno formado por PSOE y Compromís ha hecho en el barrio de Carrús es la eliminación de plazas de aparcamiento. Y el Hospital General de Elche ha abierto su planta de obstetricia tras su reforma integral. Es una noticia que nos cuenta Iziar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El Hospital General de Elche ha acogido diferentes obras para mejorar las instalaciones de la séptima planta, que es la correspondiente a obstetricia. Allí se han adecuado las duchas en los baños de las habitaciones, por lo que ahora todas las plantas disponen de duchas en las habitaciones y también existen adaptadas a pacientes con movilidad reducida. También se han demolido falso, falsos techos, se han mejorado azulejos y suelos y la Las paredes se han cubierto con placas de policarbonato la iluminación también se ha renovado con luces led y se ha instalado un nuevo sistema de aire y se ha renovado el mobiliario de las habitaciones además en la planta sexta correspondiente a pediatría se ha retirado el fibrocemento que quedaba la inversión de estas actuaciones superan los 250 mil euros Y el Belén municipal volverá a su emplazamiento habitual a La Glorieta después de dos años en el Lord del Chocolate como consecuencia de las restricciones por la pandemia. En la Glorieta más de 30 personas de la Asociación de Belenistas llevan trabajando desde enero en la Glorieta no, sino en la sede de la Asociación de Belenistas llevan trabajando desde enero en la construcción del nacimiento. La instalación comienza hoy lunes en la Glorieta y la inauguración tendrá lugar el próximo 5 de diciembre. La obra contará con 700 figuras y recreará, además del pueblo hebreo, escenas de Egipto y un gran río con fuentes y cascadas, entre otras novedades. Según el presidente de la Asociación de Belenistas, José Pérez, la glorieta es el espacio ideal y el que más gusta a la población a la hora de visitar el Belén monumental que realizan. Y en aproximadamente un mes, a principios de diciembre, será el encendido de las luces de Navidad. Ya se ha adjudicado el nuevo contrato de alumbrado navideño que adornará el recorrido de la cabalgata de los Reyes Magos y el desfile de Papá Noel, además de las principales calles y avenidas del casco urbano y las pedanías. El alumbrado navideño comercial se podrá inaugurar antes con motivo del Black Friday, según dijo Héctor Díez. El gobierno municipal ya lleva varios años... Encendiendo total o parcialmente las luces coincidiendo con eh, la jornada comercial del Black Friday y desde luego que la fecha que coincide persigue ese propósito. Y durante todos los domingos de este mes de noviembre se están celebrando jornadas de revegetación en el Cló de Galván. De 10 a 12 de la mañana el Paraje Natural Municipal acoge estas jornadas que comienzan con una charla informativa y que siguen con las labores de revegetación de la cubierta dunar de la playa del Carabasí. Se trata de una actividad popular, ya que el pasado año participaron más de 200 voluntarios, así que se recomienda previa inscripción, puesto que hay límite de aforo en la web del humedal humedalcladegalbañ.es. Y este fin de semana se ha celebrado en NIFA, Ciranovios, el salón que muestra una amplia oferta de los servicios para ceremonias más destacadas como las bodas o comuniones, Y también ha tenido lugar Expo Fiesta, la Feria Nacional de Fiestas Populares, un punto de encuentro de empresas, asociaciones y servicios del mundo festero. En IFA tendrá lugar, además, ha tenido lugar la Asamblea de la Unidad Nacional de Entidades Festeras, talleres de pintura de máscaras, espectáculos de ballets o demostraciones de maquillaje festero. La Glorieta.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 Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Dr. Soler, Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot, Hipo, La Fibra Ilicitana... Talleres Hermanos Bri, Eurosistemas Elche, Tu Especialista en Ventanas, Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Club Deportivo Squash, Todo Palmera, Pollos Guerrero, Copei, Dental Roca, Novo Center y Med Hospitales, Autosuspensión Eduardo, Box Mecánica Reyes, Mister Cripto, Etimed, Ferretería La Llave, Tiendas Anticrisis El Castor, Juan Agullo Citroën, Ecus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 Y vamos ya con la crónica deportiva de hoy. Paco Gómez nos cuenta eh, cuáles han sido las reacciones, sobre todo del propietario Christian Brannich, tras la nueva derrota del Elche Club de Fútbol frente al Valladolid. Muy buenos días. Hola buenos días la crisis deportiva se agranda todavía más en el elche club de fútbol tras la última derrota cosechada frente al Valladolid de pacheta que venció por dos goles a uno y pudo golear al conjunto blanco y verde si no es por las numerosas y magníficas paradas de Edgar badía que cuando terminó el partido dijo que estaba completamente hundido eso refleja el estar de un vestuario que no confía en su técnico un Jorge almirón que sigue sin ser el revulsivo para el que le fichó Cristian Bragarnic, que lejos de reaccionar, deja al técnico argentino al mando de la nave para el partido de mañana frente al Girona, el último antes del parón del Mundial. El Elche Club de Fútbol tras esta derrota y la imagen realmente esperpéntica dada ayer frente al conjunto de Pacheta, queda a siete puntos del siguiente rival y a siete de la permanencia. Seguramente es el peor dato de la historia del conjunto blanco y verde, pero no es lo peor que le está sucediendo al equipo ilicitano. Siete puntos, aunque parecen insalvables, en 25 partidos todavía podrían ser posibles. El problema es que el propietario que está en Argentina... Sigue confiando en un técnico que ya no tiene ningún tipo de crédito y que salvo sorpresa mañana dirigirá al equipo en el partido frente al Girona en una jornada en la que los rivales directos uno no sabe ya cuáles son los rivales directos porque todos están lejísimos en la clasificación no ha sido buena puesto que ganó precisamente el Girona próximo rival de los Blanquiverdes mañana a las 7 en el Martínez Valero también ganó el Valladolid lógicamente al Elche incluso hasta el Mallorca en casa del Villarreal Real. Es decir, todos van sumando puntos menos el conjunto ilicitano que solo ha sumado 4 de los 39 que se han puesto en disputa en las 13 primeras jornadas, 13 jornadas en las que el Elche no ha ganado ni un solo partido. Con esta perspectiva y con el propietario Cristian Bragarnik. Criticando a sus futbolistas nada más a terminar el partido a través de su cuenta de Instagram, donde puso la actitud no se negocia y sin tomar ninguna decisión respecto a la continuidad de Jorge Almirón, se presenta el partido de mañana, el último antes del parón ligero frente al Girona, a las 7 de la tarde en el Martínez Valero. Hasta luego. Sigue los partidos del Elche Club de Fútbol en la Radio Líder del Deporte Teleelche Radio Marca 101.4 T1, Taigo, T-Cross, rock Todos trending topics Transportan tripulantes, trajeados, traperas traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos, trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología T1, Taigo, T-Cross, rock Todos tan top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 Autofima Hyundai y la vaquería del Camdelch. Muy buen día. Comenzamos una semana de cambios. Entre jueves y viernes esperamos algunas precipitaciones. De momento continúa la estabilidad atmosférica y durante esta noche, con un tiempo anticiclónico, las temperaturas han vuelto a bajar bastante. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch, hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 15 grados. En el sur del Telaelch hemos rozado los 6-7 grados. Esperamos una jornada marcada por las ...estabilidad atmosférica, con ambiente soleado... ...algún intervalo puntual de nubosidad... ...viento en calma por la mañana... ...a partir de mediodía se activará el viento flojo... ...de componente este, viento que va a frenar... ...el ascenso de las temperaturas... ...se si ayer alcanzábamos en buena parte del territorio... ...los 25-26 o grados... ...hoy no pasaremos de los 22-23 grados... ...mañana martes, durante la segunda mitad del día... ...nubosidad en aumento, viento flojo... ...de componente sur, las temperaturas... Volverán a subir máximas que podrían superar los 24 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 13-14 grados. El miércoles más de lo mismo y entre jueves y viernes inestabilidad atmosférica, viento flojo de componente marítima, algunas precipitaciones de carácter débil.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 ...y la emisora de los éxitos... ...Activa FM... ...infórmate en 966 22 47 47... ...o en publicidad arroba puntalcomunicaciones punto com. ...la mejor combinación de éxito... ...la mejor... ...Activa FM... ...buscas calzado de temporada para toda la familia...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 7 y tre minutos de la mañana y antes de la primera de las entrevistas eh, vamos a ver cómo suena la canción de carlos hijas la canción del niño que va a representar a españa en eurovisión de un verano donde poder reír arena blanca llena de sol tienes esa Estu bajo la luna llena de luz Cuando se escucha un ritmo al tambor Baila conmigo señorita La música es infinita Come on and give sonrisa From València to Ibiza I think of you the nocidia Me conozco en la melodia Mi corazón te necesita Quiere bonita Esa es mi vida Baila conmigo señorita Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah, yeah però estic tot La música es infinita Come on tu sonrisa From València to Ibiza I think of you the North India We're gonna sing a melodía Mi corazón te necesita Qué bonita Ella mi vida Baila conmigo señorita Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya Ya tú y besa a single of you and what you need we're gonna sing a melodía mi corazón te necesita qué bonita es la vida ven conmigo señor ya que yo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 El ayuntamiento acaba de destinar 12.000 euros a la Asociación Española contra el Cáncer para la investigación y el cuidado de los pacientes. La pasada semana se firmó el convenio en el ayuntamiento y el presidente de la Asociación, el presidente de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer, Fermín Crespo aseguró que trabajan por llevar a cabo programas de promoción de salud con atención integral al paciente de cáncer y a sus familiares. Pues bien, para hablar precisamente de ese convenio de colaboración y de los servicios que ofrece esta asociación en toda la provincia. Tenemos a Fermín Crespo. Muy buenos días, Fermín. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por contar con nosotros, Mario. Este convenio no es el primero. Eh, el dinero son 12.000 euros, pero ¿va a suponer eh, poner en marcha un nuevo programa? que ¿A qué se va a destinar? Realmente, eh, la Asociación Española contra el Cáncer lleva muchos años trabajando en Elche, con las juntas locales y con nuestros técnicos, pero sí es cierto que esta, este empuje, eh, este eh, proyecto que iniciamos ahora con el ayuntamiento supone un gran impulso ¿no? al trabajo que estábamos realizando, puesto que nos va a permitir destinar muchos más recursos a, a la ciudad, al término municipal y a cuidar de las personas... ...que padecen cáncer y a sus familiares... ...o sea que es un éxito, es un hito relevante... ...que me gustaría destacar y agradecer al Ayuntamiento... ...por su sensibilidad y la Concejalía de Sanidad... ...que ha visto que el trabajo que realiza el equipo técnico... ...y que realiza la organización y sus voluntarios... ...es muy positivo para, para el CHE... ...y para todas las personas que padecen... ...de alguna forma directa o indirecta el cáncer... Pues vamos por partes. Una persona oncológica, un enfermo oncológico, ¿qué recursos tiene en, desde la pública y desde asociaciones como la vuestra? Bueno, en, en el sector público eh, fundamentalmente está el área sanitaria muy directamente vinculado. Creo que eh, en Elche tenemos unos muy buenos especialistas y, y los hospitales cuentan con unos equipos magníficos de reconocido prestigio. Y, y yo no puedo decir mucho más porque no soy especialista en esas cuestiones, pero sí que es cierto que nosotros eh, desde la organización nos estamos especializando en, en, en la parte psicosocial, en el apoyo de, a los familiares y a los enfermos, en, en la parte psicológica y en eh, ayudarle a en superar mejor eh, la enfermedad y eh, no solamente en lo, en lo psicológico, sino también incluso pues eh, formándoles en aquellas cuestiones que les van a permitir eh, tener una vida una calidad de vida mejor eh, y recientemente dado que la situación económica de algunas de algunas personas que padecen cáncer eh, se agrava muy rápidamente pues tenemos unas ayudas que, que temporales para que aquellas personas que, que padecen cáncer puedan pues eh, superar ese tránsito hasta que llegan las ayudas más sólidas que son las de la, la administración en este periodo pues además de información permanente un apoyo psicológico organizamos talleres estamos muy pendientes de la parte física eh, organizando marchas eh, aconsejando qué hacer porque de la enfermedad eh, se sale con un buen tratamiento clínico pero también con una buena una fortaleza psicológica un entorno que, esté, que acompañe y actividades que ayuden a que el cuerpo pues esté mucho más preparado para afrontar la enfermedad. ¡Qué importante! De todos los talleres y recursos que ofrecéis a ese enfermo oncológico, ¿cuáles son los más demandados y los que más ayudan a poder salir con esa fortaleza mental? Bueno, yo creo que, que el trabajo es mixto, el de la preparación psicológica que hacen nuestros especialistas, que llevan muchísimos años con un éxito más que notable, y después sí que es cierto que cada vez tienen mucho más éxito que ellos que tienen que ver con la relajación, con la afrontación, con el, eh, bueno, pues Tai Chi, eh, alimentación y nutrición, que, que cada vez es un una pieza clave más relevante, ...en el ámbito de la superación de, de la enfermedad... ...pero también la imagen... ...pensamos que la imagen es importante... ...que uno se sienta bien... ...a pesar de encontrarse pues, físicamente deteriorado... El, ...el cáncer y el tratamiento... ...tiene un impacto físico más que notable... ...y lo que intentamos es que cada persona... ...pues se, se adapte eh, a su forma de ser... ...y de busquemos pues un buen encaje... ...para que se encuentre cómodo con su imagen también... ...y ¿no? yo creo que es un trabajo... Que, que va a ir de la mano imagen, nutrición y deporte eh, a, como complemento a lo psicológico y al tratamiento médico. Yo creo que es un mix muy, que, va, que, que va a permitir una mayor superación de la enfermedad e incluso en el tratamiento pues, llevarlo mucho mejor. ¿Cómo se financian estos recursos? ¿Con convenios como el firmado la pasada semana? Bueno, hay, hay muchas vías de financiación ¿eh? nosotros. La asociación Española contra el cáncer lleva 70 años dando servicios tenemos eh, como base fundamental las personas que pagan una cuota los socios eh, es una es el pilar fundamental de, de nuestra actividad por eso animo a todos los ilicitanos que de por una forma egoísta porque al final todos los recursos que se inviertan al final van, van a repercutir en cada uno de nosotros por una razón muy sencilla Eh, estadísticamente una de cada tres personas padecerá cáncer a lo largo de su vida eh, o padeceremos cáncer eh, a lo largo de nuestra vida. Y eso quiere decir que el otro 66%, que en nuestro entorno, también se va a ver concernido. Por tanto, cuanto más invirtamos en el cuidado de las personas que lo padecen y más invirtamos en, en investigación, eh, el retorno será mejor para todos nosotros cuando tengamos que enfrentar al problema como directamente afectados o acompañando a alguien que lo padece. Así que eh, yo animo a que todo el mundo pues con pequeñas cantidades se haga socio y que el número eh, para nosotros es importante y eso ayuda a financiar nuestra actividad. Después están eh, convenios como los del Ayuntamiento de Elche, un convenio muy relevante con una cantidad muy significativa que, que, que es síntoma inequívoco de la sensibilidad del Ayuntamiento y de otras instituciones. ¿no? Y después están las empresas que pueden... También colaborar con nosotros, con donaciones o desarrollando proyectos conjuntos, ¿no? Y última pata son las actividades que hace nuestra agrupación provincial y nuestras agrupaciones locales, ¿no? Carreras, pues ahora pronto habrá un campeonato de chinchón, eh, actividades eh, lúdico-festivas, eh, encuentros eh, en los que, bueno, pues hay una pequeña aportación, eh, todo esto… Eh, suma una, una cifra relevante que podemos de, dedicar a tener la provincia pues casi 15 profesionales, sobre todo psicólogos y trabajadores sociales y después muchísimos voluntarios, ¿no? El trabajo voluntario que es eh, lo que yo llamo el salario emocional que ponemos cada uno de nosotros que, que estamos aquí por voluntad propia para apoyar el proyecto, que es una parte importante también eh, que no es dinero, pero es tiempo que, que nos ayuda a a sacar adelante los proyectos. Con ese conjunto, pues estamos consiguiendo unos buenos resultados, pero contra el cáncer todo es poco. Sí, lo es. ¿Y dónde están aquí en Elche, la Asociación Española contra el Cáncer? donde ofrecen todos esos talleres y esa ayuda psicológica? Ahora eh, la Junta está recién constituida, porque tuvo un trabajo muy importante durante unos años, pero la pandemia y bueno, pues también que transcurre el año pues hizo que, que dejase de actuar eh, durante un tiempo y ahora la, hemos, la acabamos de constituir. Entonces, eh, ahora mismo estamos atendiendo en, en el hospital, en, en una sala que tenemos allí, y eh, los talleres los hacemos en las instalaciones municipales y ahora mismo pues estamos trabajando para conseguir una sede donde dar esta, esta actividad. Eh, estamos trabajando con el ayuntamiento, pero también con entidades privadas, para conseguir la cesión de un local que reúna unas condiciones básicas en las que poder dar este esta, estas actividades, ¿no? de una forma más centralizada. Con lo cual si alguien se anima a apoyarnos eh, con, con esta con esta propuesta que lanzo, ¿no? de que nos cedan temporalmente un local para que podamos eh, avanzar en el desarrollo de las actividades mientras conseguimos una sede permanente, pues estaremos encantados de bueno, pues de recibir esta colaboración. Y, tanto. y por último, los avances científicos. Eh, la pasada semana se publicó eh, que quizá haya mejores tratamientos gracias a esa mujer que ha llegado a sobrevivir hasta 36 tumores. ¿Algo se puede hacer con este caso clínico? Bueno, yo creo que es un la, la actividad científica en España es muy destacada en el área de cáncer, gracias a la inversión pública, pero también a la de organizaciones como la nuestra, Eh, yo creo que la tecnología y la inversión son claves para conseguir unos resultados. Y yo no puedo hablar desde el punto de vista clínico porque no tengo conocimiento suficiente, pero sí sé que en el cáncer es eh, el resultado directo entre inversión y conseguir eh, más supervivencia es, es eh, algo clarísimo. Por tanto, cuanto más invirtamos en, en conocer este caso, pero trabajar cánceres raros ¿no? o complejos, eh, mejores resultados obtendremos en la supervivencia. ¿no? El, el cáncer de mama es un ejemplo clarísimo de que la movilización social, de, la, de que la inversión y que el trabajo preventivo, el cribado, es, ha sido muy relevante. Por eso siempre decimos que mm, hay que invertir en todos sitios de forma homogénea, pero sobre todo de investigación, ¿eh? porque no puede ser que sea más relevante para la supervivencia del cáncer nuestro código postal que es nuestro código genético. ¿Eh? Tenemos que conseguir que haya una inversión homogénea y tenemos que conseguir que el tratamiento, el apoyo a las personas sea homogéneo en todo el territorio español. Pues muchísimas gracias Fermín Crespo, presidente de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer. Pues muchas gracias a vosotros ya vuestro medio que nos da alta voz para poder, eh, bueno, Eh, mostrar esta actividad que hacemos y me gustaría que, como yo sé que tú eres una persona muy eh, sensibilizada, pues eh, compartiésemos ese eh, afán de conseguir más socios en nuestro territorio y mucha más inversión para que el, eh, luchar contra el cáncer con toda nuestra fuerza. La Glorieta con Rosmar y Alonso.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 Este martes, a las 6 y media de la tarde, retransmisión en directo del partido Elche-Girona desde el Martínez Valero. Vívelo en directo en el 101.4 Tele-Elche Radio Marca, Tele-Elche Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción.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 Pues ya saben, mañana nuevo partido del Elche Club de Fútbol. Esperemos que no sea una nueva derrota como la que sufrió el sábado frente al Valladolid. Una derrota que hunde mucho más al equipo, a los jugadores. Es la crónica que nos cuenta hoy Paco Gómez. Buenos días.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 Son las 8 en punto de la mañana de un lunes, 7 de noviembre. Iniciamos, lo acabamos de escuchar a Vicente Bordonado. Vamos a iniciar una semana en la que por fin pueden llegar las lluvias... ...para un otoño demasiado seco. De momento tendremos un día parecido al de ayer... ...con una máxima de 24 grados. Ahora tenemos 14,4 grados de temperatura... ...y las lluvias, según Bordonado...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 ...y un propietario, Christian Bragarnietz... Braga ...que no ha mostrado nada de sensibilidad... ...por las tradiciones de un club centenario... ...nos quitó el torneo Festa de Elch ...y es difícil que desde Argentina... ...y con críticas a sus jugadores por redes sociales... ...pueda mejorar la situación de su equipo.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 en su visita frente al Valladolid, al equipo de Pacheta, y volvió a mostrar una inaceptable fragilidad defensiva. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Bien, pues comenzamos. Hoy, 7 de noviembre, es un día señalado para el Ayuntamiento porque se presenta la candidatura de Ilche para albergar la sede de la Agencia Espacial Española.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 heridas. En su huida se recogieron imágenes del asesino que en junio de este año fueron difundidas al comprobar Guardia Civil y Policía que el ADN del agresor estaba en varios crímenes sin resolver. La colaboración ciudadana fue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 hubo que sumar más víctimas, una mujer y su hija asesinadas por la pareja en Madrid. Reclamamos se haga justicia para Ligia. No nos cansaremos de repetir que la violencia contra las mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual, que precisan en medidas contundentes y en todas las administraciones, pero también... ...de toda la sociedad para poder acabar con ella. Y en los controles policiales que se realizan en las pedanías de elche ...los agentes han detenido a un hombre de 38 años...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 Y seguimos con más asuntos. El Partido Popular ha puesto sobre la mesa el malestar de los vecinos de la avenida de Novelda por la supresión de aparcamientos como consecuencia de las obras de ampliación del carril bus en esta zona. Según la concejal popular Inma Mora, el Gobierno local no ha ofrecido ningún tipo de alternativa a los vecinos que aparcan sus vehículos en esta calle.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 Y después de dos años en el Or del Chocolater... ...como consecuencia de las restricciones por la pandemia... ...el Belén Municipal vuelve este año... ...a su emplazamiento habitual en La Glorieta... ...más de 30 personas de la Asociación de Belenistas de Elche... ...llevan trabajando desde enero... ...en la construcción de este Belén Monumental...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 encendiendo total o parcialmente las luces coincidiendo con eh, la jornada comercial del Black Friday y desde luego que la fecha que coincide persigue ese propósito. Y por último terminamos con un último apunte porque la Universidad Miguel Hernández va a dedicar una jornada al proyecto de reconstrucción del tocado y de la vestimenta de la dama de Ilche. El director de la cátedra, Francisco Vives va a participar en esta jornada que se celebrará hoy a las 7 de la tarde en el Aula Cultural que esta universidad ha abierto este verano en la Plaza de Baix, en el Centro Histórico. La Glorieta, con Rosmar y Alonso.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 Tú qué sé lo qué yo quiero con lo nuevo que tú enana, nada El tiempo pasa lento y yo ando rápida Rápida, el tiempo pasa lento y yo ando rápida Mangá, ella que tú enana Pues con esta mm, versión nueva del éxito de Madonna de hace 17 años, su Hanap, en toda una declaración de intenciones de querer cambiar pues cosas que no le gustan, pues vamos a comenzar también con la crónica deportiva, porque queremos que el Elche Club de Fútbol de fútbol cambie, cambie su juego y pueda ir a mejor. Paco Gómez, muy buenos días. Hola, Ros, buenos días. El partido frente al Valladolid, ¿qué juego es el que viste? ¿A qué equipo viste? Bueno, pues a un Elche sin alma, un Elche que eh, no contagia absolutamente nada que si no es por las paradas de Edgar Badía, pues hubiera terminado goleado. Lo que pasa es que, bueno, pues esto tiene el fútbol, eh, con dos a 0 y cuando peor estaba el equipo pues Josan eh, que acaba de entrar marcó el 2 a 1 y bueno, dio la sensación de que el Elche podía al final conseguir el empate, pero fue un espejismo porque el equipo ilicitano apenas tiró a puerta y sigue siendo tremendamente endeble en defensa. El efecto Almirón lejos de bueno, pues en venirse arriba se ha venido abajo y la verdad es que el equipo ahora mismo vuelve a navegar sin rumbo, yo creo que peor. Eh, mucho peor que en la etapa de, de Francisco. Y es sorprendente que Bragarnic, eh, que destituyó a Francisco pues mm. con un equipo mucho más unido y yo diría que con algo más de fútbol, pues ahora no haya hecho lo mismo en caliente con su representado que es Jorge Almirón, que salvo sorpresa, tendría que ser hoy, Da la sensación de que se va a sentar en el banquillo mañana Jorge Almirón. No sabemos si en su último partido, pero ya con el parón del Mundial, Bragarnic tendrá que empezar a, a tomar decisiones importantes porque el equipo está hundido, pero todavía quedan 25 partidos, lo que no se puede es tirar la toalla cuando falta más de la mitad de la competición. Pues vamos a analizar por partes lo que ocurrió el sábado. Pacheta, ¿qué dijo del de, de Elche Club de fútbol? bueno pues ¿Le dimos lástima? No, no, Pacheta, todo lo que fue, fueron eh, flores ah, no, pues, lo que le echó al, al club. Muchos ánimos, dijo que él sabe que cuando un equipo se mete en esta espiral negativa es muy difícil salir, pero que el Elche tenía un gran equipo, buen pie, buenos futbolistas, y que lógicamente le estaba deseando eh, que tras la victoria de su Valladolid el Elche volviese a ganar, ¿no? Eh, Pacheta es un ilícita nomás y yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, escuchas el mensaje de Pacheta antes del partido, después del partido, y es más animoso que el de el, el de Jorge Almirón. <risas> es que Jorge Almirón es, es, un, es un discurso totalmente plano. ¿no? Y eso uh -huh. que el otro día, claro, iba a decir, reconoció la superioridad como para no reconocerla. El Valladolid pasó muy por encima del Elche. ¿no? Pero es que el, el discurso de, de Almirón es que no cala en los futbolistas. Todo lo contrario que pasaba con el de Pacheta. Ahora hay que ser más psicólogo que entrenador. El problema del Elche ahora mismo yo creo que no es futbolístico, es anímico. Está en la cabeza ah, y los futbolistas necesitan a alguien que les convenza de que ese es el camino. Desde luego el mirón no lo ha conseguido. Si ha llegado a, a esa conclusión es porque qué tipo de jugadores los que viste sobre el terreno del juego. Jugadores es psicológicamente... Una, ¿Perdidos? No, un equipo que <coughs> sale bien hasta que le meten el primer gol. En cuanto le uh -huh. meten el primer gol, pues un equipo que va colista, que no gana ni un partido y que se ve más en segunda que en primera, pues inconscientemente baja los brazos. Yeah. Y eso no se puede... Eh, mira, en eso tiene razón, no en las formas, pero sí en el fondo el propietario. Puso un, un, un, un mensaje, no un tweet, no, porque fue en Instagram. Ah, vale. Fue un mensaje en Instagram que ponía simplemente, la actitud no se negocia, tiene razón la actitud en no ese negocio por mucho que vayas de colista y vayas perdiendo, tú eres un profesional. Tú tienes que estar preparado para esto. Tú no puedes bajar los brazos ni inconsciente ni conscientemente. Ahora, lo que se equivoca uh, es en las formas. Claro. Bragarnic no puede eh, poner un tuit desde Argentina, un tuit o un mensaje en sus redes sociales criticando al equipo. la claro. Yo creo que la, las cosas se dicen a la cara y la ropa se lava dentro no de, del lavadero, no fuera. Pues eso ya le estará pasando factura a Bragarnic. No, totalmente. totalmente. Eh, están encendidas las redes sociales sí, por sí. parte de los aficionados. Sí, sí, está claro, desde que terminó el partido y ya arreciaron, acuérdate el partido sí, sí. contra el Getafe que sí, ya se ya cantó para Garnik Betellado. Yo creo que eso fue un toque de atención y esto es más que un toque de atención porque es que ya no se critica al Mirón, es que el problema no es al Mirón. No, no, es él. Es Bragarnik uh -huh. que se equivoca gravemente primero en la planificación de la temporada con los fichajes que llegan tarde, una política que para nada da resultado y luego eh, cuando tiene que llega la hora de la la verdad y echar el resto para sustituir al entrenador que te has cargado, pues tú tienes que traer un entrenador que sí o sí tenga un prestigio en la Liga Española, eh, haya demostrado su capacidad para sacar equipos de la parte de abajo, pues no, trae un entrenador que que llevaba pues no sé cuánto sin ganar partidos. No, desde luego. Y y bueno, que fue destituido también aquí en el Elche. Claro, claro, no pero... sabe incentivar al equipo, no sabe formar un equipo ganador. No lo ha demostrado hasta el momento. Mañana tiene la oportunidad frente al Girona, pero lo que vimos frente al Valladolid se puede repetir frente al Girona. Están hundidos. No y, puede y... ser peor, puede ser, puede peor ser porque, peor, porque juegas en casa con 20.000 armas más, más que a las primeras de cambio pueden pitar al equipo y se puede convertir en algo tremendo. Pero o sea, vamos a ver, ¿cómo fue los jugadores el mejor para ti, Edgar Badía? Hombre, lo has dicho di en, la diferencia. en la crónica, pero él mismo reconoció que, vale, ¿de qué sirve parar claro eh, él dijo si lo que, no se gana? Él dijo lo que sentía, que estaba hundido, y cuando eh, el mejor de tu equipo y un jugador indispensable, uno de los capitanes, dice públicamente que está hundido, ¿qué mensaje claro. le están mandando al entrenador? o pues que no confían en él. Sí, es que yo yo creo que más alto no se puede yo. decir. Y Gerard Gumbau ya advirtió que si perdían frente al Valladolid estaban muertos. Sí, pues eh, tú lo has dicho. Dijo si no ganamos los dos próximos partidos estamos muertos. Bueno, pues no han ganado uno de los dos. Eh, seguramente es una manera de hablar y de motivar a sus compañeros, pero creo que el mensaje está claro, a partir de ahora el Elche tendría que hacer algo extraordinario para salvarse y es ganar Pues de cada tres partidos tendría que ganar uno y medio. O sea, tendría que sacar de cada nueve puntos, tendría que sacar cuatro o cinco. Es decir, tendría que sacar casi un 50%, sumar un 50% de los puntos y quedan muchos partidos, 25. Pero tendría que sumar un 50% de los puntos cuando hasta ahora ha sumado menos de un 10. ¿Será capaz? A ver, yo tengo claro que esta plantilla no es tan mala como parece, porque lo demostró la temporada pasada. Pero necesita un director de orquesta que eh, sepa llevar bien la partitura y, y a los músicos. Tú lo has dicho, el Elche tiene que hacer algo extraordinario. Yo creo que el Elche es extraordinario, ¿no? el equipo es extraordinario. Tiempo hay, se ha demostrado que los jugadores no son tan malos, eh, yo creo que tiempo hay para tomar decisiones, pero hay que tomarlas ya, no puedes esperarte y sobre todo, to no solo tomar decisiones, sino ac intentar acertar al máximo las decisiones y gastar el dinero si es que el Elche lo tiene y el Elche ha dado superávit en los últimos dos años. A quién vas a tener en Elche en a Todo Gol hoy? Hoy vamos a tener Qué estrés, a... ¿no? De trabajo mm. ayer el sábado sí, pues, partido pues no hoy, a todo, hoy gol, a todo Gol, mañana, mañana partido, partido el, el miércoles mi... a Todo Gol, o sea, tenemos sí, sí. una semanita dura. Hoy, <risa> tengo, ¿A quién hoy tenemos al ex capitán del Elche, Sergio Pellegrín, que será, bueno, pues uno de nuestros invitados en el día de hoy para analizar lo que le está sucediendo al equipo desde su eh, experiencia, él fue capitán del Elche en Primera División. Eh, estuvo seis temporadas y bueno, es uno de los jugadores que marcaron época y esta noche será nuestro invitado. Pues los jugadores son los que más necesitan ánimo. Totalmente, de acuerdo. Así que mm. es lo que toca. Venga, se puede. Se puede. Vamos a por él. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar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 Aunque ya ves que no es tan fácil que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá La rosa afuera.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 8 y 41 minutos de la mañana. Es momento de conectar con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento del Che para conocer... Eh, ¿Cuál es el momento actual de la circulación en las principales avenidas, puentes y rotondas de este municipio? Y para ello, siempre damos la bienvenida a Jesús Iniesta. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Romario. Después de este fin de semana, ¿cómo empieza esta semana, la segunda del mes de noviembre, para el tráfico?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 Circulación lenta en Puente de Canalejas y Puente Santa Teresa, dirección centro. Tráfico congestionado en las calles Juan Carlos I y Avenida de Alicante hacia Torrellano. Tráfico lento en los accesos a la rotonda de la IUP desde la circunvalación sur. Retenciones en los accesos a las rotondas de la calle Magraner con mayor intensidad en la calle Teulada. Y recordar que la circulación se hace más complicada en las proximidades de los centros escolares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 La calle Teulada también se cortará entre las nueve y media y las 12 de la mañana por trabajos de asfalto. Se proponen como desvíos alternativos la calle Mangraner-Avec-Antigua Circunvalación Sur y desde el pont de la Generalitat-Avenida Dolores-Antigua Circunvalación Sur. Por último, recomendaros el uso de circunvalaciones, vías alternativas y adelantar la salida de casa. Por supuesto, ponerse el cinturón de seguridad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 Es inevitable. 6 te llama. 5 te atrapa. 4 lo sientes. 3 te gusta. 2 lo quieres. 1. Tu flamormentor por 280 euros al mes con MyRentín. 7 segundos para seguir tu instinto. Entrada 911 euros. Te esperamos en Cupra Serrano Auto, Calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a Seat. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Traffic Autoescuelas y Formación, patrocinador de las retransmisiones de Lati Go Balonmano Elche en TeleElche. Todo, todo el pop latino. Muy buena.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 Cuando faltan 15 minutos para las 9 de la mañana vamos a asomarnos a esa ventana que abrimos de lunes a viernes para conocer las portadas de los principales diarios nacionales. Hoy casi todos recogen en portada la cumbre, la conferencia mundial contra el cambio climático que comienza este lunes en Egipto. El País titula en portada eh, que comienza la conferencia mundial y dice que los últimos ocho años han sido los más cálidos registrados en la historia. Los países pobres esperan compensaciones por los daños. También el diario El País nos trae en portada la imagen de ese millar de migrantes que se encuentran buscando desde hace dos semanas un puerto seguro a bordo de un barco alemán de una ONG en Italia, en el muelle de Catala, de Catania, en Italia. Y el país eh, titula Para un rescate vuelve a llamar en una hora. Cuatro barcos con mil migrantes llevan dos semanas buscando un puerto seguro. También el país, al igual que el mundo, trae en portada... ...encuestas, eh, barómetros sobre intención de voto... ...dicen que Feijóo, el país, mantiene su ventaja... ...pese, pues, a la leve mejoría del PSOE... ...Vox encadena seis meses a la baja... ...y no bastaría para dar la mayoría absoluta al Partido Popular... ...y la encuesta del Mundo dice... ...que Ayuso es un termómetro autonómico del Mundo para Sigma 2 en madrid dice que ayuso roza la mayoría absoluta y almeida en manos de villacís la presidenta regional mejora sus resultados de 2021 a costa de la bajada que registra box esa es la conclusión a la que llega esta encuesta también tanto el país como el mundo y otras y la razón nos traen en portada el, ...el encuentro que tuvo lugar este fin de semana... ...este pasado fin de semana por Podemos... ...que cerró ayer su foro anual... ...con un mensaje contundente de Pablo Iglesias... ...sobre el proyecto de Yolanda Díaz... ...Iglesias estalla contra Díaz... ...y le exige respeto a Podemos... ...es lo que dice el país, el mundo... ...trae portada precisamente la fotografía de Irene Montero... ...aplaudiendo a Pablo Iglesias... ...en la clausura de la Universidad de Otoño de Podemos... ...que se celebró en el Teatro Coliseum de Madrid... ...Podemos y titula el mundo... ...Podemos aclama a a Iglesias... ...mientras cubre de vituperios a Díaz... ...sus dirigentes ponen al partido... ...al borde de la ruptura con la vicepresidenta... ...y entrecomillado... ...una de las frases de Pablo Iglesias... ...señala el mundo... ...hay que ser estúpido... También nos trae La Razón esta noticia de Podemos en portada la fotografía del ex vicepresidente acompañado por su mujer, su, la ministra de Igualdad, en el cierre de la Universidad de Otoño ayer en Madrid. Pablo Iglesias titula La Razón «Vuela los puestos con Yolanda Díaz». Porque Podemos debe ser respetado. Rompe la relación con la candidata que designó Avedo y marca la línea a seguir. También nos habla la razón en portada de que no hay reuniones para los fondos europeos desde agosto de 2021. Autonomías y empresarios piden al gobierno de Sánchez que busque ayuda externa ante el caos en el reparto de estos fondos. Y Feijó señala que Sánchez se desgasta con sus alianzas, alianzas y su errática política económica. ABC. ABC nos trae también en portada, pues hace una referencia eh, a las elecciones en mitad de mandato de Biden. Los demócratas retroceden en sus bastiones tradicionales. Biden teme perder mañana feudos tan relevantes como Nueva York y el ala moderada cede también terreno frente al sector izquierdista del partido. Y en portada nos trae pues una fotografía de Barack Obama y de Joe Biden durante el un mitin en Pensilvania. Y otro de los titulares de ABC en portada es que el juramento de la princesa Leonor no se va a celebrar hasta después de las elecciones generales. El gobierno interpreta que la Constitución no exige que el acto deba producirse el día exacto en que la heredera alcanza la mayoría de edad. Estas son algunas de las portadas, de los titulares también, que traen en portada los diarios nacionales. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.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 La Glorieta, con Rosmar Alonso. La Sociedad Venida de la Virgen ha elegido a un nuevo cantó. Se trata de Iván Pomares. Ya se estrenó visitando algunos centros educativos la pasada semana. El objetivo de estas visitas es difundir entre los más pequeños la tradición ilicitana de estas fiestas de invierno tan vinculadas al Misteri, a nuestra Festa de Elche. A lo largo de todo este mes de noviembre tiene previsto Iván llegar con su caballo a más de una veintena de centros escolares y escuelas infantiles. Iván pomarés muy buenos días. Buenos días. Primero, el qué has querido ser cantó. Bueno, pues esto es algo que yo creo que todos los niños deseamos desde, desde pequeños. Cuando vemos a Cantó pasar por las calles de Ence, pues todos deseamos ser Cantó. Yo monto desde los 8 años, por lo tanto, es algo que quería que quería hacer de pequeñito. Y bueno, llevo siendo suplente desde los desde el 2017 y hasta ahora que que ya me han elegido Con lo que supongo que si ha sido suplente desde 2017, llevas años sabiendo qué tiene que hacer Francesc Cantó. Claro, llevo llevo varios años al lado de Paco San Martín, haciendo colegios también durante los meses de noviembre. Y en la procesión, en la romería, en la playa, en los ensayos, he estado a su lado aprendiendo y enseñándome a, a representar el papel. En la pasada semana comenzaste las visitas, mañana vuelves también a los colegios. ¿Con qué caballo? ¿Cómo son estas visitas? ¿Qué haces en ellas? Pues el, el caballo para hacer las visitas me lo está dejando un amigo, porque es suplente también de, de canto es mi, mi suplente, y él, él también está haciendo algunos colegios. De hecho, mañana martes va a hacer el, el, los colegios SEL, vamos a las guarderías de don Honorio, don Julio y don Cristín. Y nada, los, eh, la verdad es que esto se hace para llevar las tradiciones a, a los más pequeños y enseñarles la, la fiesta de la Avenida a la Virgen, mostrarles cómo llegó la Virgen a, a Elche e invitarles también a participar en, en la romería, en la playa, en la carrera y en la procesión. ¿Y cuál es la reacción de los pequeños cuando te ven? Pues los pequeños la verdad es que se ponen súper contentos porque <risa> de admiración, de la alegría, la verdad es que es una alegría para ellos que, que, que vaya a canto a verles al colegio y además les hacemos una charla donde se les enseña todo. Iván, ¿tú de pequeño viste algún canto en tu colegio? Pues no, la verdad es que no. <risas> claro, esto es relativamente nuevo. O sea, es como nuevo canto, ¿qué te parece el personaje, el guardacostas? ¿Qué sabes de él? Bueno, pues a ver, el... yo es algo que, que siempre he deseado ser porque... Es, es algo que él, es un personaje que anuncia la, la llegada de la virgen a elche entonces eh, yo estoy muy vinculado a la virgen y creo que representar este papel es súper importante el por qué dices que estás muy vinculado a la virgen pues a ver eh, en primer lugar porque mi familia siempre me ha, me ha enseñado a estar cerca de la virgen en eh, mi, mi abuelo materno desde bueno cuando era pequeñito vivía también en el huerto de la virgen Entonces siempre me ha contado historias, siempre la familia me han contado historias de, de la Avenida la Virgen y es algo que, que llevo integrado conmigo. ¿Y cómo vas a preparar tu papel de Francesc Cantó? ¿Esto cómo se prepara? Porque es verdad que llevabas varios años viendo a San Martín, has aprendido de él, pero ahora te toca representar sobre todo el hallazgo en la playa del tamarit ¿Cómo te estás preparando? Bueno, en cuanto a la preparación, me estoy preparando la voz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 los caballos que voy a sacar van a ser tres caballos, se llama Único, el Vencedor y Lucera. Eh, ¿Son caballos veteranos que han hecho la carrera de cantó? ¿A qué caballos sacarás en esa carrera de cantó? A Vencedor. No son caballos que han hecho nunca en la Avenida la Virgen, pero sí que están acostumbrados a salir en fiestas. De hecho, este año yo salí en Moros y saqué a esos caballos en, en Moros. O sea que tú estás vinculado al mundo festero. Sí. <risa> y siempre porque eres jinete. Exacto, sí. Yo llevo montando a caballo desde los 8 años. ¿Te gusta entonces la equitación y te gusta las fiestas de la Avenida de la Virgen? ¿Qué es lo que más temes de la carrera? Porque siempre se ha dicho de llegar rápido, pero ¿qué te están diciendo? ¿Que es mejor asegurar? Sí, la la sociedad Avenida de la Virgen lo primero que te dice es que lo lo primero la seguridad que no hace falta ser el más rápido ni, ni llegar corriendo, que lo, lo que prima es la seguridad. Y yo eso lo tengo muy claro, y más siendo el primer año. Al final la, la seguridad lo más importante, tanto de, de la gente como hay en, el, en, el, en la calle, como del caballo y como seguridad. ¿Has podido comprobar la carrera, el tramo, el recorrido? Sí, sí. Eso es. y Bueno, ahí lo haré, también lo ensayaré día hay días también que estoy ensayando en en una carretera que se parece más o menos al recorrido, ya elegí una carretera yo para ensayar y bueno, pues estoy ahí practicándolo. Las curvas sobre todo, que para es lo más peligroso, al final la, las dos curvas que hay en el rabal son lo más peligroso. ¿Con qué momento te quedarías de los que vive Cantó, Frances Cantó? Pues yo creo que el mejor momento es es cuando destapas el arca y, y eres el primero en ver a la virgen. Al final, eh, yo creo que él es más afortunado de ser el primero en, en, en ver a la Virgen en, en ese día 28, en, esa, en ese hallazgo. Es un momento muy íntimo y muy especial. ¿Y tanto te han dicho si hay alguna novedad con respecto a la carrera o a la representación o a la procesión? No, en principio no, no hay ninguna novedad. Vas a poder estar en el huerto de la Virgen. ¿Qué recuerdas del huerto de la Virgen, de las anécdotas que te contaba tu familia de, de, esta, de estas fiestas de invierno? Bueno, pues eh, lo que me cuentan es que eh, la Virgen antes dormía allí y entonces dormía en la habitación donde dormía mi abuelo y eso es lo que me ha contado mi familia toda la vida, que mi abuelo siempre cedía su cama para, para dormir la Virgen y la gente iba ahí a, a ver a la Virgen, a su casa. Esto es una vinculación muy estrecha, la que tienes, como acabas de decir en la entrevista. Pues Iván Pomares, ¿qué consejo das en esta entrevista a las, a los ciudadanos que todavía no hayan participado o bien en la romería o en la procesión o en, cal, o en cualquier otra actividad donde aparece Francesc Cantó? Pues mi consejo es que, que los invito a participar, que es una fiesta que está muy vinculada también al Misteri, ...que conozcan lo que es la Avenida La Virgen... ...que gracias a la Avenida La Virgen existe también el Misterio... ...y les invito a participar en la, en la representación de la playa... ...en la romería, viendo la carrera... ...y luego la procesión tanto del 28 como del 29... ...es algo muy bonito y creo que queremos todos... ...estar ahí acompañando a La Virgen. Para finalizar me gustaría conocer un poco tu perfil... ...Iván, ¿qué has estudiado o qué está en qué estás trabajando?... Bueno, yo tengo una clínica de fisioterapia y terminé la carrera hace tres años y monté la clínica C2 y aquí estoy. La verdad es que funciona muy bien y muy contento. Pues también ayudando a los demás. Gracias, Iván. A vosotros. En Tele-H, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Hemos llegado a las nueve en punto de la mañana, es lunes 7 de noviembre. Vamos a iniciar una semana en la que por fin pueden llegar las lluvias para un otoño demasiado seco, de momento tendremos un día parecido al de ayer. Alcanzaremos una máxima, según Bordonado, de 24 grados. Ahora tenemos en la estación meteorológica de tele casi 15 grados de temperatura y Bordonado dice que las lluvias se esperan para el jueves o el viernes. ...el Elche Club de Fútbol no levanta cabeza... ...no ha conseguido hasta el momento ganar... ...ni un solo partido en una temporada... ...que comenzó con muchas expectativas... ...pero que han ido desapareciendo poco a poco... ...a medida que hemos visto... ...pues que los fichajes no ha habido acierto en ellos... ...la penosa pretemporada de Francisco... ...las primeras derrotas del equipo... ...los errores defensivos que continúan... ...y un propietario cristian Bragarnic... ...que ha mostrado...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 what ten people tell me to do So I guess I'll remain the same Yes, sitting here resting my bones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 Y en la crónica deportiva, pues Paco Gómez nos ha descontado que el Che sigue en un pozo sin fondo. El equipo de Almirón perdió 2-1 en su visita frente al Valladolid y volvió a mostrar una inaceptable fragilidad defensiva. La Glorieta, con rosmary y Alonso. Pues cuando pasan cuatro minutos de las 9 de la mañana comenzamos el relato informativo contándoles que hoy es un día señalado para el Ayuntamiento porque se presenta la candidatura de Ilche para albergar la sede de la Agencia Espacial Española. Son 123 folios redactados por la empresa municipal Pymesa que deberán convencer a la comisión consultiva internacional. ...del Ministerio de Política Territorial... ...el pasado viernes se formalizó con un pleno extraordinario... ...el respaldo unánime de la Corporación Municipal... ...a la candidatura ilicitana como sede de la Agencia Espacial Española... ...y un día antes se escenificó...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 como eje fundamental en el tránsito hacia un conocimiento accesible, global y democrático. La Universidad de Elche acoge este encuentro coincidiendo con la celebración de su 25 aniversario. Juan José Ruiz, rector de la UMH. Queremos que este encuentro, que este encuentro que se va a realizar en dos días afectados, se iba para reflexionar, para sensibilizarnos sobre la ciencia abierta, que por fin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 ...para que pueda ser juzgado aquí en España, en Elche... ...por eso ha dictado contra él... ...una orden internacional de detención y entrega... ...y es que el pasado viernes... ...al levantarse el secreto de sumario... ...la Guardia Civil y la Policía Nacional de Elche... ...dieron a conocer detalles de la investigación conjunta... ...que han llevado a cabo para detener a este asesino en serie... ...que mató en España... ...al menos dos personas... ...a la funcionaria ilicitana... ...mientras paseaba a su perro en la pedanía de la olla...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 ...la colaboración ciudadana fue clave... ...porque pudieron identificarlo... ...y así localizarlo la policía en el psiquiátrico ruso... ...tras ser condenado y declarado enfermo mental... ...por otro crimen cometido en su país... ...sus allegados contaron que llevaba 15 años... ...residiendo en España... ...que se volvió inestable y violento... ...cuando regresó de Rusia... ...tras cumplir dos años de servicio milita militar... ...y que se enganchó a las drogas y el alcohol... ...ahora el juzgado de instrucción ha dictado ese ingreso en prisión y reclama esa extradición para que pueda ser juzgado en Elche por el crimen de la funcionaria. Pues ayer la Asociación de Mujeres Vecinales mostró su satisfacción por haber resuelto el crimen de la mujer funcionaria asesinada en La Olla y ahora reclaman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 Y en los controles policiales que se realizan en las pedanías, los agentes detuvieron a un hombre de 38 años por de nacionalidad, nacionalidad serbia por llevar en el maletero de su coche 16 kilos de hachís ocultos. También arrestaron a dos personas más, una mujer y un hombre, por llevar diferentes sustancias estupefacientes en sus vehículos. Los controles se han establecido para prevenir los robos en el Camp Delch. De Además, la policía local detuvo el pasado 29 de octubre a un joven de 18 años por robar el bolso de una anciana con el método del tirón. La víctima estaba en la terraza de una cafetería de la avenida Auxiasmar cuando el presunto ladrón le sustrajo el bolso y huyó. Uno de los clientes salió tras él y logró recuperar el bolso porque lo tiró al suelo. Gracias a la descripción de los testigos, las patrullas localizaron al sospechoso en las inmediaciones de la avenida de nobelda por lo que fue arrestado y trasladado a dependencias policiales. Y hablamos de varios accidentes. El viernes, el vuelco de un camión en la 7 provocó tres heridos sobre las dos y media de la tarde.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 Y también, poder también se dio un paso más en la expropiación de los terrenos para la construcción del futuro Palacio de Congresos en Altavix. La Junta Local aprobó comprar dos parcelas más para ampliar la superficie. Los propietarios tienen un plazo de 15 días para formular la oferta de venta de estas parcelas. Según el portavoz de la Junta, Héctor Díez, se trata de un paso definitivo para hacer realidad un proyecto que va a posicionar a Elche en el mapa del turismo de congresos.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 Y continuamos con más eh, noticias que tienen que ver con la respuesta a la emergencia social. Porque desde Cáritas se realizó el pasado viernes en la Plaza de Baix un gesto solidario para dar visibilidad a las personas sin hogar. Es una noticia que nos cuenta Marga García. Muy buenos días. Buenos días, ross En el año 2021, Cáritas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 ducha desayuna los atendemos un poquito a ver si... ...cómo van, si sus necesidades básicas más o menos están... ...un poquito cubiertas. Hablamos de otro servicio básico, la sanidad... ...porque el Hospital General ha abierto su planta de obstetricia... ...tras su reforma integral, es una noticia que nos cuenta hoy... ...Iciar Martínez, buenos días.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 ...pues va a volver este año a su emplazamiento habitual... ...a La Glorieta, después de dos años de montarse... ...en el Lord del Chocolater... ...por las restricciones de la pandemia del COVID... ...más de 30 personas de la Asociación de Belenistas de Elche... ...llevan trabajando desde enero en la construcción del nacimiento... ...la instalación comienza hoy lunes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 Y más asuntos. Durante todos los domingos de este mes de noviembre se van a celebrar jornadas de revegetación en el Cló de Galván, de 10 a 12 de la mañana, del paraje natural que acoge estas jornadas que comienzan con una charla informativa y seguirán con las labores de revegetación de la cubierta dunar en la playa del Carabesí, como ocurrió ayer domingo. Se trata de una actividad popular, ya que el año pasado participaron 221 voluntarios, así que se recomienda inscribirse, puesto que hay límite de aforo, en la web del humedal claudegalbañe.es. Y este fin de semana, además, se ha celebrado en IFA Fira Novios, el salón que muestra una amplia oferta de los servicios para las ceremonias más destacadas, como bodas o comuniones, y también tuvo lugar Expo Fiesta, la Feria Nacional de Fiestas Populares, un punto de encuentro de empresas, asociaciones y servicios del mundo festero. Música Esto ocurrió el fin de semana y ¿qué va a ocurrir hoy lunes? Pues esta tarde a las 7 en el Aula Cultural de la Universidad Miguel Hernández de Elche en la Plaza de Valls se va a llevar a cabo una jornada en la que se va a dedicar al proyecto de reconstrucción del tocado y de la vestimenta de la dama de Elche, el director de la cátedra Francisco Vives va a participar en esta jornada que se va a celebrar, como decimos, a las 7 de esta tarde en la sede de la Plaza de Baix. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Comercial persianera.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 is bringing me out the dark The scars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 Derretería La Llave, Tiendas Anticrisis El Castor, Juan Agulló Citroën, Ecus, Llorens Automoción, Restaurante Espacio, Leroy Merlín Elche, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicios El Supermercado Charter Consum, M Solers, El Hogar del Profesional, Autodesguaces Alicante y Materiales Cano. Recuerda, este martes a las seis y media, Elche-Girona enmarcador. ¡Gracias! Pues hemos llegado a las nueve y media, estamos en la recta final del programa La Glorieta de este lunes y como lu todos los lunes tenemos ya con nosotros aquí en el estudio de Teleriche Radio marca a nuestros compañeros para la tertulia deportiva, para seguir hablando del Elche Club de Fútbol. José Antonio González, muy buenos días. Muy buenos días, Ros. Y Paco Gómez, director de esta casa, muy buenos días. Buenos días, Ros. De nuevo, vamos a hablar de lo que se vio en Valladolid. Eh, ¿Qué elche es el que visteis? José Antonio, para ti Pues voy a ser muy claro, Ros un Elche por momentos sin alma, en cuanto ya encajó el primer golpe, ese 1-0 por parte del Valladolid en el tramo final de la primera parte, el equipo ya no solo dejó de competir, sino que, que es que no, no parece que, que solo saltó a, a la segunda parte a disputar los segundos 45 minutos el portero de Garbadía si no llega a ser por el guardameta catalán el resultado hubiese sido mucho más dañino, es verdad que el equipo empezó con buena actitud, buscando área a rival en una buena aproximación, pero es que segundos más tarde, cuando todavía no se había cumplido ni el primer minuto de juego el Valladolid en un despiste defensivo gravísimo en la parte izquierda de la defensa del Elche, pues te podría haber marcado ya el 1-0 y como el equipo está en el estado en el que está que no tiene ninguna confianza que cualquier golpe que se lleva pues eh, es muy difícil que reaccione eh, eso fue lo que pasó, es cierto que durante esa primera parte el Valladolid no generó eh, muchas ocasiones de peligro hasta que ya ya tuvo que intervenir el Garbadía en el tramo final con unos auténticos paradones. El equipo de Pacheta eh, avisó hasta en dos ocasiones antes de marcar el primero en dos tres ocasiones, pero es que a partir de ahí no hubo reacción por parte del Leche, ya te digo, si no llega a ser por Garbadía, eh, el Leche podría haber salido goleado de Zorrilla y sin embargo, en la segunda parte, cuando todos pensábamos que el equipo tenía que dar un paso al frente, a los pocos segundos de reanudarse el partido, encajase el segundo en otro desajuste defensivo, ¿no? Que sigue pasándole mucha factura. Yo vi a un equipo sin alma, luego es cierto que josan en el primer balón que toca eh, te mete de nuevo en el partido, en una acción aislada y llegas con opciones al final, ¿no? Pero más allá de eso, el equipo no, no está ofreciendo ni muchísimo menos el rendimiento esperado y una cosa es pues eh, que pueda jugar mejor, peor, puedes perder, pero lo que está claro es que tienes que intentar eh, salvaguardar el honor como mínimo del club, ¿no? Y lo que vimos el otro día pues, fue fue a un equipo prácticamente muerto, al menos con Jorge Almirón. Eh, Paco Rómez, eh, José Antonio dice un equipo muerto, Gumbau-Gerard, Gerard Gumbau ya lo dijo, que si no ganaban ante el, frente al Valladolid estarían muertos. ¿Tú ves ahora un equipo muerto, el que va a disputar el encuentro de mañana frente al Girona? Oh, bien, yo no Esto es fútbol y a veces es sorprendente, no sé lo que nos vamos a encontrar mañana. Um, siempre está la ley de murphy no que todavía puede ir a peor pero lo cierto es que si me si me fío de lo que vi y luego me fío de lo que escuché evidentemente el equipo está muy muy muy tocado uh, lo que vi es un elche que hasta que no le marcan gol um, se mantiene en pie uh -huh. pero en cuanto esto es como el eh, pues haciendo un símil el, el combate de boxeo en cuanto le dan el el primer guantazo cae al suelo y ya se levanta, pero está grogui todo el rato y recibiendo golpes. Y luego, escuchando lo que escuché a uno de los capitanes, Edgar Badía, diciendo que estaba hundido, yo creo que ese es el mismo mensaje que le escuchamos a Raúl Guti hace dos años <ríe> en Vigo, y esa misma noche destituyeron a, a Jorge Almirón, precisamente. Lo que no me explico es porque la noche del mmm, sábado, detrás o en la tarde del sábado tras mm -hmm. la derrota frente al Valladolid, no sucedió lo mismo, porque Eh, a Francisco no le temblaron las piernas eh, ni tampoco las manos al propietario para llamarlo en el autobús camino del hotel para decirle que estaba destituido cuando el Elche hizo mucho mejor partido en Vallecas empatando a uno hasta el minuto 95 y solo por aquel gol de Unai López el Elche perdió y sin embargo ahí no le tembló el pulso y ahora por qué no es que le, no le tiemble el pulso es que sigue manteniendo a Jorge Almirón que por cierto Para hoy se supone que tiene que hablar, obligado por la Liga, y el club todavía no ha comunicado cuando es la rueda de prensa de Jorge Almirón, tendría que ser esta mañana, y porque el partido es mañana, y todavía no lo ha comunicado. Da la sensación como que no saben muy bien cómo hacer para que no salga, esto es una elucubración mía. Pero lo cierto es que ahora mismo los jugadores, yo creo que no es que no estén con Almirón, es que no cala el mensaje del técnico. Y cuando el técnico no contacta, no conecta, no cala con los futbolistas, estás perdido. Y más en esta situación en donde anímicamente el equipo está destrozado moralmente. Yo la única solución que veo ahora mismo es que el propietario salga de la cara y sobre todo más que eso... Eh, de un giro brusco en el timón, el barco zozobra, le están dando agua por todos los lados y ahora mismo tiene que contratar a un entrenador al que debió contratar cuando hace cinco partidos contrató a Almirón el más capacitado, el el mejor posible y a partir de ahí en un mes y medio cuando se abra el mercado invernal, firmar cuatro o cinco jugadores, dar cuatro o cinco bajas es decir, entrar al vestuario y decir señores, esto no se puede hundir, ustedes no lo van a hundir, tiene que ejercer de eh, máximo accionista, de propietario de presidente, ahora mismo porque como este es un club mm, presidencialista o propietarista en el que se, se hace solo lo que dice él, mm. tiene que actuar si deja que el equipo se hunda te lo digo porque todavía hay tiempo, quedan 25 partidos es muy mm. difícil, mm. hay que empezar a ganar ya partidos, pero todavía hay tiempo Bueno, eh, ahora hablaremos de qué tiene que hacer el Elche para remontar eh, esta situación que parece que, que, viene, que, que es imposible de, de solventar, pero vamos por parte, habéis llegado los dos a la conclusión de que el equipo lo, lo único que necesita es una inyección de moral y un nuevo entrenador. Bueno, el equipo necesita muchas cosas lo primero que necesita es ganar un partido porque la confianza del vestuario está por los suelos y es que se, se vio cuando Edgar Badía minutos después de perder en Valladolid, un Edgar Badía que fue de largo el mejor del partido y del Elche, eh, dijo que estaba hundido que, que esperaba que el parón por el Mundial le sentase bien al equipo porque a peor ya no se podía ir pues sí. y que el día a día, y perdón por la expresión era muy jodido porque el equipo no le gana a nadie, ni le ha ganado a los de de arriba ni a los de en medio ni a los de abajo entonces yo creo que es lo que ha dicho paco el mensaje de almón no cala el propietario ya pidió a principios de octubre cuando decidió repescar al técnico argentino un voto de confianza para él y para el entrenador y yo creo que se ha comprobado que no ha sido la solución que necesitaba el Elche, el fútbol es así de caprichoso, si se hubiese ganado el primer partido en Mestalla, que el Elche mereció ganarlo o al menos ponerse por delante en el marcador en el tramo final del encuentro contra el Valencia pues a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa, porque yo creo que todos tenemos claro que este equipo, esta plantilla no es tan mala como dice ahora mismo la clasificación, que está colista sin ganar, con 4 puntos a 7 ya de la salvación, que son más de dos partidos, la situación es dramática Yo creo que la plantilla, ya te digo, no es tan mala como parece, pero desde luego la figura del entrenador es importantísima y si Jorge Almirón no ha conseguido hacer reaccionar al equipo, hay que buscar un cambio porque para bien o para mal todavía queda muchísima liga, yo creo que no hay nada imposible y menos en el fútbol, el Elche lo sabe bien, si se hubiese cumplido la lógica en las últimas temporadas a saber dónde estaríamos, no estaríamos en primera división, así que hay que seguir intentándolo y, y ahora, pues bueno, me, me me gustaría hacer también eh, referencia al comunicado que hizo ayer la grada 1923 la grada de animación eh, que bueno que decía eso no que, que hay que intentar eh, aportar soluciones en el mercado de invierno la situación es muy complicada pero no podemos dejar al equipo eh, a su suerte quedando todavía muchísimos partidos por delante yo, yo es que tengo la sensación de que el mirón mañana no se va a sentar en el banquillo porque Uf. que a estas alturas no se haya anunciado ...ni el entrenamiento del Elche cuando es... ...se supone que a las diez y media... ...último entrenamiento de un partido tan importante... ...como el de mañana... ...ni se haya anunciado a qué hora va a ser... ...la rueda de prensa de Jorge Almirón... ...que es obligada por la Liga... Eh, ...yo creo que Almirón mañana no se va a sentar... ...tengo la sensación de que se sentará... El, eh, el, el, ...el entrenador del filial... ...Alberto Gallego junto a Nino... ...no sé la sensación que tengo porque este movimiento... ...esta falta de movimientos... ...es muy extraña... ...y como ya sabemos que el propietario y más estando en Argentina no suele dar ningún tipo de comunicados ni ninguna información hasta que no hay algo hecho. Claro. Me da la sensación de que oficiosamente eh, eh Almirón ya no, no será, se va a sentar. No se va a sentar. ¿Cree, ¿Crees que la yo destitución que no? ya le ha llegado? Yo creo que sí, lo que pasa es que no se ha hecho oficial. Ya. Lo, lo digo porque vamos, yo, yo claro. llevo toda la mañana intentando con el club confirmar cuándo ¿no? va a ser la rueda de prensa y no hay contestación y no hay contestación Pues porque están pendientes de lo que diga Braganic. Y Braganic Braga en Argentina no sé si estará durmiendo, pero allí serán las 3 de la mañana. Bueno, y lo que ha dicho hasta el momento bragarnic no ha sentado nada bien a la afición. Porque ese mensaje en Instagram diciendo que la actitud no se negocia, ¿qué respuestas ha tenido? Bueno, al final es intentar apagar un incendio con gasolina, ¿no? Porque el propietario está señalando a los que tienen que sacar esta situación adelante, que son los jugadores, la actitud es innegociable. ¿Hay algún jugador que no tuvo buena actitud el otro día en Valladolid? Bueno, no lo sé, no sé a quién se referirá Cristian Bragarni, pero está claro que es un mensaje que no... Yo creo que no es el correcto, ¿no? A partir de ahí, yo creo que cada uno tiene que ser autocrítico con lo que ha hecho. Cristian bragarní que es el principal responsable de la situación, de todo lo que está ocurriendo esta temporada, con esa planificación deportiva mala, tardía, los fichajes... Él es el máximo responsable, el entrenador también, porque ya lleva varios partidos y no ha hecho reaccionar al equipo mm. y los jugadores, por supuesto, también. O sea que eh, toca que cada parte del club asuma su responsabilidad y, y pues eh, reflexionar y, y, y estar unidos para lo que queda de Liga, es que no queda otra. El equipo está unido, los jugadores, ah. ¿Quién, ¿quién es ahí el alma mater o el, el que ¿Cuál? ha cogido el testigo ganino? Bueno, ahí hay varios El... capitanes, Gonzalo Verdú, eh, Fidel, Edgar Badía, eh, son, digamos, los hombres que quedan de, de, sí. de la vieja guardia, eh, que son los más respetados porque, bueno, han, han venido de, del océano de segunda B y otros de segunda A, y verdaderamente son un poco los guías del vestuario. Si nos atenemos a lo que hemos... Peremilla, si nos atenemos a lo que hemos escuchado hasta la semana pasada, están súper unidos. Eso no quiere decir que, por ejemplo, yo sí oía muchos mensajes a favor de Francisco y no he oído ninguno a favor de Almirón. Hablo de los jugadores. Claro. Claro. los jugadores eh, Yo recuerdo hasta el partido cuando, antes de destituirlo, a Gonzalo Verdú, el capitán, en Barcelona, cuando el Barça... Eh, ganó al, al Elche y Gonzalo Verdú allí en nuestros micrófonos decía que están a muerte al 100% con el entrenador sí. o sea, yo ese mensaje no los he oído con Almirón al contrario, lo que he oído o es a un capitán decir que está hundido claro. eso es mandarle un mensaje al entrenador de que macho aquí aquí nos, no no, nos no, no, con, no conectas con nosotros entonces, sí. la plantilla está unida yo creo que la plantilla sí, mm. que el grupo sí pero el problema es que si el, el patrón del barco, pues no comulga con eh, la plantilla, no comulga con las ideas del patrón del barco, vale. el, el barco va a hundirse. ¿Y qué creéis vosotros que le ha pasado al Elche? Porque estáis hablando, hablamos de una pretemporada que quizá no fue acertada por parte de Francisco, unos fichajes que tampoco han llegado a funcionar, pero yo creo que el esqueleto del Elche Club de Fútbol es el mismo que el de la temporada anterior. ¿Qué creéis vosotros que qué le ha pasado al Elche? Tiene razón el esqueleto, porque renovaron, aparte de, de digamos la columna vertebral, Peremilla, Edgar Badía, Fidel, Josan, incluso Pastore, aunque este está desaparecido y yo creo que ya bueno. no va a jugar más en el Elche. ¿no? Pero ¿El último el, partido jugará? No, no creo, no creo porque eh, yo creo que se va a marchar en, en el Antes. mercado invernal. Le están buscando una salida. Puede ser. Pues. Entonces, eh, sí que la columna vertebral está... Pero es cierto que los fichajes, eh, primero, hasta el día de hoy no han rendido, es decir, no han mejorado, no han dado ese salto de calidad que todos esperábamos y sobre todo llegan muy tarde porque la política de Bragarni es llegar siempre a última hora para ver si todavía saco algún saldo. Eso es un error manifiesto y ahí llegaron las fricciones con Francisco cuando empezó a quejarse, porque además ya si ello unimos que el calendario era muy exigente, si el equipo no llega bien y el calendario es muy exigente, lo normal es perder, yo lo que pasó. Entonces, Francisco se encontró con que ninguno de los fichajes, cuando empieza la pretemporada, que es cuando los quieres tener para empezar a trabajar con ellos, ninguno estaba. De, de después, de algunos de los de los jugadores importantes, tampoco pudo contar con ellos. Lucas Bollé, Gonzalo Verdú, estaban lesionados. Entonces, se encuentra que de 24 25, que le hubiera gustado tener, tenía a 15. Con eso, tiras la pretemporada para adelante, él, Francisco, y lo hemos dicho ya aquí, le, le se reúne con Bragarnic y le dice, mira, de estos necesitamos sobre todo centrales, porque hay algunos que ya no dan el nivel, para y curiosamente donde más falla el Elche es en la defensa, es en, en los centrales, no le hacen caso a Francisco, no le traen los jugadores cuando él quiere. No le traen jugadores que él pide. Bueno, pues él empieza a enfadarse, empieza a criticarlo públicamente, dice que físicamente el equipo no llega bien, y al final ahí se forma un caldo de cultivo, combinado con los malos resultados, que hacen que el propietario a las primeras de cambio lo eche. vale yeah. Entonces, eso es lo que sucede. Eh, es una es un cúmulo de muchas circunstancias. Si hubiera ganado alguno de los partidos del, de las primeras jornadas de Liga, seguramente ahora estaríamos hablando de otra cosa pero cuando un equipo no gana y no gana y no gana y echan al entrenador y no gana y no gana, se mete en una espiral tan negativa que en la mente del futbolista piensa que ya no es capaz de ganar ningún partido. Y los rivales eh, se ven superiores cuando empieza el partido y dicen este es un colista, o sea, vamos a por él. Eso el jugador lo sabe y el jugador rival también lo sabe. Es que al final no ganas un partido. Es que es lo que nos pasó cuando nos fuimos a segunda B. El Elche faltando 10 jornadas mm -hmm. necesitaba una victoria. Te hablo de 2017 le faltaba una victoria, pierde un partido. Bueno, no a nada. Dos, tres. Con un partido, cuando llegue la primera victoria, ya nos salvamos. Nueve derrotas consecutivas. Uf. ¿La plantilla era tan mala? No. Justo antes de la primera derrota, hablábamos de que si el Elche ganaba al el Zaragoza, se podía meter para jugar el play-off de ascenso a primera. Fue perder aquel partido 0-3 y empezó la debacle. Y aquí está pasando lo mismo. Entonces, para un cambio grande necesitas un giro grande. Y lo que ha hecho Bragarnic es un giro pequeño, traer al Mirón que sabíamos que no era la solución. Oye, te la has jugado, vale, no te ha salido. Pues ahora tienes que cambiar, pero aún no a un parche más. Tienes que jugártela. Tienes que intentar, si ¿Sí puedes traer a Bordalar, lo que trae a no va a querer. Si no quería antes, imagínate ahora con el Elche totalmente hundido. Ahora claro. tiene que ser un valiente o un desesperado económicamente el que coja el club. Es que no lo veo de otra manera. Ahora lo tiene mucho más difícil. ¿Ese es el análisis que coincides, José Antonio? Sí, ¿Qué yo... crees que le ha pasado al Elche? Sí. Es un poco todo. ¿no? Es cierto que la planificación, aparte de que los fichajes no están dando el rendimiento esperado, la planificación deportiva ha sido mala porque llevamos muchos meses, ya incluso la temporada pasada, hablando de que uno de los puestos a reforzar era el centro de la defensa y es que no se ha reforzado, trajiste a fe de Fernández que el jugador solo pudo disputar un partido en Vallecas y, mm. y desde entonces está lesionado arrastrando molestias y después llevamos también muchísimas temporadas con la ausencia de un centrocampista organizador en, en ese ah. centro del campo no después se ha juntado también que el calendario desde el principio ha sido muy complicado, que la pretemporada no ha sido buena, con la falta de jugadores importantes, a esto se añade también que te quitan a Mojica horas para cerrar el mercado de fichar que es Fidel tampoco ha podido jugar esta temporada por los continuos problemas físicos y hay que recordar que esa banda izquierda la temporada pasada era medio equipo, sobre todo en ataque, con Fidel y Johan Mojica aportando goles y aportando asistencias. Todo eso lo has perdido para esta temporada y si a eso lo unes a que jugadores importantísimos como mar Omar Mascarello, Lucas Bollet, pues no están esta temporada, no están en un buen momento, todo se junta y, y no eres capaz de, de ganar un partido. No solo le pasa esto a Leche. Eh, con Contadme quiénes, quiénes acompañan al Elche en el pozo de, de, de la cola. La clasificación de primera división está muy apretada. De hecho, el Elche es el único que está descolgado con esos cuatro puntos a siete de la permanencia. Y la verdad es que está muy interesante la lucha por la salvación, quitando al Elche. El Cádiz es penúltimo con 11 puntos. El Celta de Vigo, que también ha cambiado de entrenador, tiene otros 11, marcando ahí la zona de descenso. Y con 11 está ya también el Sevilla en Sevilla, la zona de, de permanencia Luego con 12 español, 13 Almería, 13 Girona, que será el próximo rival del Elche. Bueno, todos los rivales han ganado ya por lo menos dos partidos y el Elche sigue sin conocer la victoria. Pues esto, el Sevilla ha corrido la misma suerte que el Elche. Hizo una tem temporada excepcional. Sí, bueno, llevó varios y, años el jugando, Europa, jugando y Europa. Europa. Y fíjate, está y, pues, está pues, como el Elche. Bueno, no veas. está tan mal. A ver, le ha pasado un poco lo mismo. Eh, en, en, no lo decimos muy a menudo, pero en el Elche una de las pocas armas... Eh, diferenciales que tenía, era Mojica uh -huh. y lo compró el, el Villarreal y en el Sevilla la pasó lo mismo, se llevaron a sus dos mejores defensas, a Koundé y el otro era... Eh, Diego Carlos Diego Carlos, y parece que les ha tocado directamente la línea de flotación pero para que vean lo que es el fútbol, un Sevilla que hasta el año pasado jugaba competición europea, la Champions, si no recuerdo mal y esta temporada la ha jugado también y, esta temporada también, y está en puestos ...de descenso, bueno, ahora en puntos de salvación... ...pero vamos, en pu en puntos de descenso... ...quiere decir que a veces el fútbol tiene estas cosas... ...un plantillón como el del Sevilla... ...empieza a no ganar, a no ganar, a no ganar... ...y hay veces, hay temporadas... ...al Atlético de Madrid le pasó, descendió... ...al Valencia le pasó, descendió... ...al Sevilla le ha pasado varias veces... ...descienden, tienen plantillones... ...pero están preparados para jugar arriba... ...cuando se ven abajo... ...no están preparados para jugar contra los rivales... ...que se juegan la vida cada partido... Y al final descienden. Yo no sé si va a ser el caso del Sevilla, pero mmm, uh -huh. lleva lleva camino. ¿eh? Bueno, hoy en A Todo Gol, en tu programa Elche en Punta, uh -huh. continuarás con la tertulia. Y en A Todo Gol eh, tienes a... Sí, hoy tendremos al excapitán del Elche, Pellegrín, a Sergio Pellegrín, uh -huh. que será nuestro invitado en el día de hoy. Aunque hoy estaremos pendientes de si se hace público la institución... Eh, de si se ha firmado algún entrenador, de si va a ser el, el entrenador del filial el que va uh -huh. a coger el, el mando del equipo. Insisto, a estas horas, a pesar de que lo estamos intentando con el club, no hay ninguna respuesta. Y mañana en casa, a las 7 de la tarde empieza el partido, pero vosotros a las 6 y media en marcador. Y por lo que habéis comentado, Paco, José Antonio, el fútbol es así como la vida misma. El fútbol a veces es, es tan ilógico que por eso despierta tantas pasiones, porque si fuera lógico todos sabríamos quién va a ganar cada partido, el que más dinero se gasta en plantillas, ¿no? para ti, ¿cómo es el fútbol, José Antonio? Bueno, el fútbol se está demostrando ¿no? que no siempre dos más dos son cuatro y con una plantilla muy similar a la de la temporada pasada, pues fíjate cómo estamos si nos lo llegan a decir en verano, yo creo que nadie se lo hubiese creído en una temporada tan especial como en la del centenario, pero bueno la esperanza es lo último que se pierde a ver si el equipo da un paso al frente ya en la última jornada antes del parón por la Copa del Mundo, porque si no esta campaña que ya está siendo una tortura, pues fíjate, quedarán después 24 partidos y muchos meses de competición hay que intentar aferrarse ahí a las matemáticas como como sea. La verdad es que el fútbol no te puedes aburrir, nunca con el fútbol. Comenzamos estas tertulias en esta temporada pensando que el Elche, sí, sí, el Elche iba a jugar eh, puestos de Champions, eh, puestos bueno, europeos. Eso, eso lo dijo en una entrevista en Atodo sí, Gol, sí. el director del fútbol base del Elche. Y nosotros di también. Dijo que me... la apuesta del Elche este año era luchar por Europa. Claro, pues mira, mira dónde estamos. Mira dónde estamos. Esto es la vida. Esto es el fútbol. Quitarme este sabor de su sudor Y que me apunten en la cuenta Toda la desgracia que dejó no quieres nada más de mí Que te fuiste con ese infeliz ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión Que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós Que no dormirás en mi colchón ¿Qué importa? ¿Qué importa?